Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información de estas últimas horas dice que no pagar la pensión alimenticia será delito. Hay un proyecto de la coalición de gobierno que establece una pena de prisión y retiro de la libreta de conducir para quien no cumpla con esta obligación. Para hablar de este tema y tener algunos detalles más, estamos en comunicación con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aceaín. Buen día, Carmen. Bienvenida. Gracias por atendernos. Buen día. Un gusto estar en, en FM Aspen de Maldonado. Eh, está, está presentado el tema y me parece interesante poder eh, darle elementos a los oyentes de cuál es el camino que han recorrido en la redacción y cuáles son los propósitos fundamentales y lo, las situaciones que de alguna forma obligan o exigen a que se regule eh, este incumplimiento de la eh, pensión alimenticia de los chicos. Bien, primero estamos hablando de un derecho fundamental de, de los hijos, Eh, menores o incapaces, y un deber fundamental de los padres. Y esto apunta a aquellos que pudiendo pagar, no pagan. Es decir, no apunta al que con una justa causa por estar sin trabajo o enfermo no, no colabora, sino a los que eluden la responsabilidad después de haber tenido una sentencia de condena y después de haber sido requeridos, intimados eh, judicialmente. Es un delito... que es excarcelable quiere decir que por la pena que tiene no es para ir a, a, a privado de libertad eh, pero sí eh, resulta como una medida de apremio para eh, obligar los penalistas se eh, opinaron y bueno uno siempre dice yo esto lo tenía lo, lo venía estudiando hace más de un año con con jueces con especialistas en la materia y un poco traído también de, de una experiencia de trabajo de campo, que ya tenía un consultorio jurídico gratuito, y, y, y esto se daba mucho en población vulnerable, ¿no? Y bueno, los penalistas dijeron, bueno, sí, eh, es parte de... Eh, hay, había un delito más genérico que se llama omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, y esto está bueno porque especifica en un punto eh, concreto eh, un, un incumplimiento que... insisto, es eh, gravísimo. Pero pero no es lo único la creación del delito, sino que también eh, son siete artículos que presenté que apuntan a identificar, sobre todo lo, lo que es más difícil y, y, con lo que me encontraba en ese trabajo de campo que, que, que relataba, era la dificultad de ubicar, al, al, en general es el padre, pero digo, hay de todo, pero en general es el padre que se mudó, que ya no tiene el mismo celular, que ella trabajaba en una obra, pero ahora trabaja y no, no se sabe dónde. Entonces, herramientas para eh, poderlo ubicar. Ahora que hay cruzamiento de datos, bueno, que se pueda oficiar al registro de identificación civil para que remita todas las los datos con la foto de todos los que se llaman Juan Pérez, que cuando se presenta a la persona en una oficina a hacer un trámite, lo pueda hacer el trámite. pero ya se lo ubique, se lo identifique y se oficia el juzgado eh, la posibilidad ante el incumplimiento reiterado de eh, suspender la libreta de conducir entonces me dicen ah, pero como el taxista no, no, pero el taxista si tiene trabajo que pague esto es para el que no paga durante tres meses medidas por el estilo eh, ¿hay algún tipo de estadísticas de cuántas personas incumplen con esta obligación en el país? Eh, muchas veces me han pedido, también con el tema de, del proyecto de corresponsabilidad en la, en la crianza, estadísticas, y la verdad es que... No, no hay estudio no hay estadísticas en el poder judicial lo que hay, lo que uno puede acceder es al número de casos y la verdad es que el número de expedientes que tramitan pensión alimenticia, yo no puedo hablar de un número pero puedo decirle que es, es, es bastante frecuente y cuando uno hace, insisto por ejemplo en el consultorio jurídico gratuito que, que atendíamos en Malvin Norte, el 60-70% de las consultas eran por Eh, pensión alimenticia y por falta de pago, justamente. Bien, la persona que que demanda el pago de la pensión por no recibirla eh, tiene que siempre y necesariamente recorrer el camino de la justicia para poder lograr no, esta regularización. No, no. Eh, no, se llega a la justicia cuando no hay acuerdo. Eh, a veces las parejas se separan y acuerdan de, por mutuo consentimiento eh, un régimen y bueno y ahí no tiene por qué intervenir el juez o a veces en el trámite del divorcio eh, también se llega a un acuerdo en, ante el juez pero sin que el juez imponga por sentencia esto es para los casos de en que se elude, esto no es para eh, es para el, el que ya es deudor y que es un deudor contumaz que está escondiendo, que está eludiendo eh, el pago son medidas para tratar de Eh, llegar a él y que haga frente a lo que puede y debe. Y una vez que esto esté aprobado y que eh, se, se comience a aplicar eh, a la persona que se le, se le demande por esta situación, ¿se le van a marcar pautas para que tenga cumplir, que cumplir de cara al futuro o también se le va a obligar a ponerse al día con los incumplimientos anteriores? Bueno, eso depende, eso sí para para los incumplimientos en general se fija cuando, le, cuando se fija de, de, para el futuro, pero hay acciones esto ya está no eso no, no, no es una creación nuestra existe alguna manera de ir por eh, las pensiones atrasadas, pero por lo menos para que es lo inmediato haga frente. bien e ese es el objetivo bien cuál es cuál es el camino que está recorriendo este tema entra a, a, a consideración eh, de del sistema eh, parlamentario para ser incluido como una modificación esto sí son pequeñas modificaciones yo diría yo las llamaría mejoras eh, en el, eh, ajustes sí. eh, este en, en, en las normas que ya existen, algunas son nuevas como el delito, eh, o como la fijación de un mínimo eh, que tiene que pasar cualquiera aunque no tenga ingresos formales, eh, a pero ver cómo, a ver, cómo es poniendo, eso, cómo claro, es eso, senadora. Eh, esto a fue una, una sugerencia de un juez de familia. Sí. Dice, hoy todos, el que no hace una changa, tiene un puesto en la feria, este aunque no tenga ingresos formales, o recibe un pl plan social o lo que sea, algo mínimo puede pagar. Entonces, que se establezca en los casos en que no, no, el, el deudor no tiene eh, ingresos formales y que el juez, porque normalmente el juez dice, bueno, fije, reténgase de su salario tanto para los hijos. Bueno, pero a veces si no tiene ingresos formales eso es, es imposible y a, y a veces es difícil fijar un monto. Entonces la sugerencia era, bueno, fíjese aunque sea una base mínima de, de contribuciones Eh, un monto mínimo que eh, que deba eh, pagar eh, no, entonces yo decía respecto al trámite sí, sí. Se, se incluyó en la rendición de cuentas así que se está votando esta semana y luego debería ser refrendado eh, en la Cámara de Diputados o sea, va con la rendición de cuentas esto gozó de un trámite bastante rápido eh, Senadora, ¿algo que le resulte importante y no le haya preguntado sobre esta, esta propuesta? No, que no es, eh, sí, eh, eh, he tenido algún reparo, este, alguna alerta de, de, de parte de colectivos de, de padres y demás que otrora me habían acompañado y habían impulsado el tema de la corresponsabilidad en la crianza, miedos, pero no es para esos padres que justamente son los que quieren hacerse cargo de sus hijos, son para los que se desentienden, y por otro lado esto no es prisión por deudas tampoco, No se va a llegar a prisión, pero, pero en el peor de los casos es por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. El espaldarazo que nos dieron los penalistas, este creo que vino, por lo menos a mí me dio mucha tranquilidad. Paralelamente a, a, a esta realidad, en los casos en los cuales los padres cumplen con sus obligaciones, pero después tienen dificultades, por ejemplo, para poder ver a sus hijos, eh, ¿Tenemos una legislación que esté vigente y que se cumpla? Bueno, eh, la ley de corresponsabilidad en la crianza justamente es lo que innovó en la materia, dando, eh, proclamando el derecho a la convivencia con ambos padres, el derecho a la, a la tenencia y a las visitas, eh, siempre que se cumpla con, con determinados parámetros y eh, siempre que no, ha, no haya situaciones ni de violencia ni de abuso. Así que yo creo que son eh, dos medidas eh, en las que he estado muy involucrada que lo que tienen en común porque parecería que en un lado por un lado voy en favor de los papás y por otro lado voy a favor de las mamás no eh, lo que tienen en común es la protección de los niños no y estamos hablando su... estamos hablando de los derechos también de las madres por un lado y de los padres por el otro verdad sí y ta pues pero así. fundamentalmente de de los hijos claro. a la convivencia con ambos padres y a eh, la manutención que es debida por ambos padres Bien, senadora Carmen Aceaín ha sido un gusto esta comunicación muy amable No, eh, un gusto para mí como siempre estar con ustedes Buena jornada, hasta pronto y, Igualmente, hasta luego Conversábamos con la senadora del Partido Nacional Carmen Aceaín. la escuchaste aquí en Frecuencia Abierta Frecuencia Abierta Información confiable